Buenos días a todos y a todas Hoy es viernes, qué gusto a decirlo, ¿eh? hoy es viernes 30 de septiembre, último día de mes Y ahora mismo tenemos 13 graditos aquí en Berriozar Estáis escuchando el 100.8 de la FM, esto es Radio Berriozar, Berriozar y Riatia, y lo que vamos a empezar a continuación es el Magazine Berrión. Como os comentábamos el miércoles pasado, este viernes, como todos los demás, pues eh, no está mi compañera Char y Eleta, estoy yo solo, el que os habla, John Orzaiz, y pasaremos la próxima hora hablando, charlando de muchos temas interesantes. Entre esos temas interesantes hay dos que queremos destacar. En primer lugar, el pleno municipal que tuvo lugar el pasado miércoles por la tarde-noche, eh, un pleno que se alargó más de lo esperado y que se caldeó también eh, bastante un pleno que parecía rutinario pero que al final eh, bueno pues eh, se crispó eh, y los eh, allí congregados bueno pues mantuvieron una discusión bastante acalorada os contaremos todo eso y también hablaremos de otros temas eh, más alegres eh, diríamos puesto que la sociedad los cubas está celebrando su 33 aniversario y la fiesta grande la principal eh, bueno pues eh, las principales celebraciones tendrán lugar mañana mismo durante todo el día. Para hablarnos de la sociedad Los Cubas tendremos aquí a dos de sus miembros, pero eso será más tarde. Antes de comenzar, hablando de temas en profundidad, os ofreceremos como cada lunes, miércoles y viernes todas las noticias de ámbito internacional de Navarra o de Berriozar, como no. Así que sin más preámbulos, aquí comienza Berrión en el 100.8 de FM. Y empezamos eh, las eh, noticias eh, con eh, una manifestación, una una manifestación, perdón, en Roma contra un nuevo impulso a la ley mordaza de Berlusconi. Cientos de personas, entre ellos periodistas y blogueros, se manifestaron ayer en Roma para protestar contra las limitaciones a la libertad de información y a las presiones a los magistrados que impone la llamada ley mordaza del gobierno de Silvio Berlusconi. Las protestas se produjeron después de que el partido del primer ministro italiano, El pueblo de la libertad, haya anunciado su intención de acelerar los tiempos de aprobación de la ley que ya fue refrendada por el Senado en junio de 2010, pero quedó atascada en la Cámara de los Diputados, en la Cámara Baja, posteriormente en un interminable proceso de enmiendas que todavía no se ha resuelto. Y de Roma nos vamos al Parlamento Europeo, puesto que la Eurocámara eh, aprobó ayer por amplia mayoría una resolución que pide a los gobiernos de los países de la Unión Europea apoyar la solicitud palestina de ingreso como Estado miembro de pleno derecho. Eh, en concreto, el texto señala lo siguiente. La Eurocámara pide a la alta representante de la Unión, Catherine Ashton, y a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea que continúen sus esfuerzos por alcanzar una posición común comunitaria sobre la solicitud de la Autoridad Nacional Palestina de ingreso como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. La resolución, que fue pactada conjuntamente por todos los grandes grupos de la Eurocámara, eh, hace especial hincapié en que las negociaciones directas entre israelíes y palestinos deberían reanudarse sin demora y de acuerdo con los plazos pedidos por el cuarteto formado por Estados Unidos, la Unión Europea, ONU y Rusia. Como siempre nos vamos acercando y toca ahora hablar de las noticias de Navarra. El PSN se suma a Anafarro, Abay, Bildu e Izquierda Esquerra en la exigencia al gobierno de otra política fiscal. Eh, el PSN volvió a marcar distancias ayer con su socio de gobierno y se sumó a los grupos de la oposición de izquierda es decir, a Anafarro, Abay, Bildu e Izquierda Esquerra en la exigencia al Ejecutivo Foral de revisar la política fiscal de ingresos como medida para cumplir con los objetivos de déficit sin mermar tanto la capacidad de gasto. Ocurrió en la Comisión Parlamentaria del Régimen Foral, donde Yolanda Barcina se estrenaba sin cumplirse 24 horas desde que su gabinete anunciara un recorte del gasto público sin precedentes en la historia de Navarra. Pese a que la presidenta quiso ceñirse de forma estricta al objetivo de la comparecencia demandada por izquierda a Esquerra, es decir, informar sobre la futura ley foral que regulará la evolución anual de los presupuestos, resultó imposible hacerlo. Primero, porque el ambiente en el ambiente se mascaba la conmoción causada por el tijeretazo anunciado la víspera y porque la propia ley de presupuestos está estrechamente relacionada con todos los recortes. Y los, estos mismos recortes siguen eh, trayendo cola y más que traerán seguramente, ya que UGT y Comisiones Obreras anunciaron ayer la convocatoria de una manifestación por el trabajo decente y contra los recortes sociales de la que hoy mismo darán todos los detalles. A ella se suma al menos una formación política, que es eh, Izquierda Unida, y otras dos centrales sindicales, APF, la Agrupación Profesional de la Policía Foral, y SPA, el Sindicato del Personal Administrativo. Los dos sindicatos... Eh, que hemos mencionado, UGT y Comisiones Obreras, habían criticado con dureza los recortes presupuestarios del Gobierno de Navarra a los que no aluden en la convocatoria y sus dos secretarios generales, Juan Goyen y José María Molinero, expondrán hoy los motivos y los argumentos de una marcha a la que llamarán a participar a toda la ciudadanía navarra. Y hablamos de más recortes, la obra social de Caja Navarra verá reducida su dotación en 2012 a mínimos históricos consecuencia de la crisis y del desarrollo del proyecto Banca Cívica que tiene limitado por el Banco de España la cantidad que puede destinar al dividendo de sus accionistas entre los que se encuentran pues las propias cajas, por lo tanto Caja Navarra se verá obligada a recortar su obra social y en concreto el proyecto todos los proyectos en globados dentro de la iniciativa Tú Eliges, Tú Decides. Las estimaciones actuales, a partir de un beneficio en el primer semestre de unos 100 millones de euros, indican que Caja Navarra gestionará unos 10 millones de euros para obra social, por lo que ésta se dedicará básicamente a cubrir Cibicán, las colonias de Onda Rivi y el centro Isteria. No habrá mucho más, al menos durante los dos próximos años, eh, ya que, eh, según explican, el Banco de España no permite que aquellas entidades que han Auxilio Público, como es el caso de Banca Cívica, destinen más de un 30% de su beneficio a dividendo para los accionistas. Llegamos ya a nuestra sección de noticias de Berriozar. Eh, hablamos de la semana de la euskera que encara ya su recta final después del prólogo que supuso el Lip Dab del sábado pasado. Eh, la semana de la euskera que tiene como lema Berriozar en se Sevisi o vive en euskera en Berriozar, comenzó el lunes con clases de euskera gratis en Lanzeluce, Plaza de los Donantes, Zona de Kulturgune y Plaza Eguzki. El martes se hizo la presentación del Lip Dab y hubo una charla-coloquio con el título El Euskera Panamá que en Culturgune en la que el ponente Fermincho Sánchez Agurrutza analizó cuatro respuestas que se dan en la realidad y argumentó que la respuesta ideal es para ser Euskaldun. El miércoles se eh, hubo pelota en el frontón Lanzeluce en la modalidad eh, de al punto eh, la única condición para tomar parte en el juego fue hablar en euskera para ello colocaron en el frontis un cartel con unas 10 expresiones básicas y suficientes para el juego. Paralelamente las monitoras y monitores de tiempo libre de los grupos Ardicho y Ardivelt organizaron juegos infantiles en los que hubo amplia participación el jueves se presentó en el Euskaltegi el programa Izan Euskaldun, este programa que pretende ayudar a aquellas personas que tienen un suficiente conocimiento de la lengua a que den el salto de saber euskera a vivir en euskera, por lo tanto bueno, pues eh, contando con la de hoy, quedan tres jornadas, hoy está programado un triquipoteo que contará con la participación de Triquitilaris de berriozar y de Barañain y comenzará en Kulturgune a las ocho y media de la tarde, recorrerá los bares Kemasda, Kaleberri, Iparria y Erria eh, mañana es el día grande de la semana de la euskera, es el Ardicho Eguna, el día de los grupos de tiempo libre y tiene un programa largo y bastante interesante. La semana acabará el domingo con una marcha ciclista que tiene como lema Euskaraz Biziikletaz. Eh, por lo tanto, ahí terminará la semana del Euskera, una semana intensa, una semana que ha tenido o que está teniendo, mejor dicho, pues un amplio programa para todos los euskaldunes y todos los euskaltzales de Berriozar. Tenemos que informar como no del pleno del pasado miércoles, eh, un pleno municipal en el que la crispación volvió a instalarse Eh, entre nuestros eh, concejales con un debate de la moción de condena a ETA, presentada por el único concejal del Partido Popular en Berriozar, José Ruz. Eh, la moción ni siquiera llegó a votarse al aprobarse una enmienda a la totalidad de izquierda-esquerra. Los cuatro concejales de Nafarroba y la edil de izquierda, eh, Laura Jiménez, unieron sus votos para aprobar una enmienda de sustitución presentada por esta última en la que se rechazaba todo tipo de violencia. Eh, por lo tanto, al final, esta enmienda de sustitución contó con los votos favorables de Ena Farrabay e Izquierda Esquerra, la oposición de Partido Popular, UPN y PSN y la abstención de Bildu, por lo que fue necesario el voto de calidad del alcalde Xavi lasa para su aprobación. De todas formas, eh, los detalles eh, de esta de este Pleno Municipal del miércoles los daremos a continuación, eh, por lo tanto nosotros seguimos adelante. Bueno, como habéis podido comprobar, se nos ha saltado la canción, pero seguimos adelante con nuestra sintonía, ya que todavía nos quedan un par de noticias eh, por contar. Os recordamos una que conocimos este mismo miércoles, es que la Guardia Civil detuvo en Berriozar a una persona que relaciona con Al-Qaeda. La Guardia Civil detuvo a cinco personas en total, en Irún, Legorreta, Iruña y Berriozar. Las órdenes de detención las dictó la Audiencia Nacional Española y acusa a los arrestados de enviar dinero a Argelia para financiar Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Eh, poco más se ha conocido de esta noticia en las en los siguientes eh, días, pero cuando te damos más información al respecto os la ofreceremos aquí en el magazine Berrion y también como no en tvw.eguskiplaza.net Hablamos por último de los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol, Berriozar de Fútbol el Carte A para eh, este mismo sábado. El equipo de regional de Primera Regional eh, se enfrentará al coscor eh, el sábado a las 5 de la tarde en Lecumberri. El equipo de Juvenil eh, tendrá como rival a Leriberri también a las 5 de la tarde en Olite. Y el Cadete A se enfrentará al Cantolagua a las de la mañana en San Huesa. En Berriozar, aquí tendremos eh, el partido entre el equipo de Berriozar Fútbol El Cartea Cadete B contra el Ademar a las 12 del mediodía. Y en Tajonar, a las 10 y media, el Infantil A se enfrentará al Don Esteve, mientras que eh, el Infantil B hará lo propio contra el Rio Chapea a la una y media del mediodía en el Irati. Por otro lado, en cuanto a fútbol femenino, el Berriozar Club de Fútbol... Eh, En la categoría de regional F se enfrentará a la Ardoi el domingo a las 12 y media aquí mismo en Berriozarra. Y no queremos eh, dejar eh, de lado este informativo sin recordaros que este mismo sábado se celebra el 33, el trigésimo tercer aniversario de la Sociedad Los Cubas de Berriozar. Eh, hablaremos más tarde con dos de sus miembros, pero os recordamos que mañana, a partir de las 11, habrá una exhibición de Berrios Mushing en el Parque Basoa. A las 2 y media habrá una comida del 33 aniversario en el restaurante 101 y a las 8 de la tarde un concierto de rock con el grupo El Tren, aunque todos los detalles, como comentábamos, nos los darán los propios miembros de la sociedad un poquito más tarde. Ahora seguimos eh, adelante y lo haremos con eh, el Pleno Municipal que os mencionábamos antes, eh, del que os hemos traído un amplio resumen. Hablamos, por tanto, de ese pleno municipal eh, que tuvo lugar eh, a partir de las eh, seis y media de la tarde en el Ayuntamiento de Berriozar el eh, pasado miércoles... Eh... En un principio parecía un pleno tranquilo, parecía que iba a ser un, un pleno pues eh, de, de rutina, un pleno rutinario en el que estaban previstas la debatir la aprobación del acta de los dos últimos plenos, eh, una resolución de alcaldía y la modifica, las modificaciones del Presupuesto General Único de 2011. Sin embargo, eh, posteriormente llegó una moción del Partido Popular, eh, una moción de condena a los atentados de ETA, que bueno causó una honda división entre los diferentes eh, grupos eh, políticos. En, en un principio escucharemos, por tanto, eh, la moción del Partido Popular en boca de su representante, eh, José Ruz. consideramos fundamental poder ofrecer a los ciudadanos aseverar la condena del terrorismo, que solo ha traído terror a la ciudadanía y dolor a las víctimas de ETA. Solo desde el planteamiento ético podremos construir el verdadero relato histórico que es imprescindible para vivir en paz y en libertad. El único final posible del terrorismo, el único final posible del terrorismo que ansía la inmensa mayoría de los navarros, es solo la derrota de ETA, porque cualquier escenario que no suponga la disolución incondicional de la banda y el rechazo de sus pretensiones políticas sería dar legitimidad a los medios y fines antidemocráticos y argumentos a quienes a quienes podrían interpretarlos como aceptables y útiles entre las nuevas generaciones de los navarros quedando de, latente el germen de la, de la violencia en el seno de la sociedad para garantizar un presente y un futuro de paz con libertad se requiere la deslegit, les, je, deslegitimización de la historia de ETA porque cuestionar la explicación de la historia y la justificación de la, de la violencia es dotarnos de cimientos democráticos básicos y sólidos para poder vivir en sociedad. Para sentar defini definitivamente la paz con berriosa, con libertad se requiere prestigiar la se requiere prestigiar la democracia y hacer perder toda esperanza a quienes pretenden obtener réditos de la desestabilización de los marcos de convivencia y de la con de los derechos básicos de las personas que sirven para alimentar la violencia es competencia de este ayuntamiento poner los pilares de una convivencia en paz y en libertad condenando el terror de ETA y legitimando la democracia el ayuntamiento de rezar primero condena de manera expresa todos y cada uno de los 857 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA reprueba la injustificable historia de terror y dolor a la que ETA ha sometido a la ciudadanía vasca navarra y al conjunto de la española general, y a las víctimas de terrorismo en particular. Exigen la disolución de ETA, la entrega de las armas, y la puesta a disposición de la justicia de los miembros de la banda. Bueno, pues ya lo escuchábamos eh, era josé ru del partido popular y los primeros en eh, contestar fueron los miembros del eh, partido socialista eh, que en un principio se bueno en un principio y después también se mostraron de acuerdo con esta moción y anunciaron que votarían a favor aunque al final no hizo falta puesto que esta moción no salió adelante a todos y cada uno de los 947 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA, así como exigir su inmediata disolución y entrega de las armas, como siempre hemos tenido oportunidad, lo hemos hecho. Esta es una cuestión que queremos dejar medianamente clara y queremos manifestar también que siempre estaremos con las víctimas del terrorismo, las apoyaremos en todo momento y estaremos a su lado. Queremos decir también que siempre encontrarán nosotros nuestro cariño, aprecio y reconocimiento. Jeta está cada vez más debilitada, por cierto, estando gobernando un gobierno socialista y gracias a que se ha llevado a cabo una gran política antiterrorista. Falta lo más importante, que no es otra cosa que declaren el alto fuego definitivo y entreguen las armas por supuesto, sin pedir compensación política alguna. Necesitamos acabar con todo esto de una manera definitiva. Queremos recordar una vez más que ninguna idea política ni defensa de territorio alguno justifica la violencia, la extorsión y, por supuesto, los asesinatos. La defensa de la vida y las libertades es lo primero. A los señores de Bildu les queremos decir que saben que están siendo observados. Hagan un movimiento claro condenando todo tipo de violencia, dejen de actuar de la manera que lo están haciendo en algunos pueblos navarros y vascos y sobre todo pidan la disolución de la banda terrorista esta y entonces tendrán credibilidad. Estaban las palabras de la portavoz del Partido Socialista y escuchamos ahora lo que tenía que decir sobre ello la portavoz de Bildu, Olaya Goñe. Eh, bueno, creemos que en este pueblo se viven nuevos tiempos y tiempos que, bueno, que el pueblo ha tomado la decisión de, de construir la paz y creemos que esta decisión no tiene marcha atrás definitivamente como Bildu creemos que nuestro deber es ahora mismo trabajar trabajar eh, para construir el escenario que traerá la paz y la solución democrática esto es lo que nos corresponde hacer en esta situación antes que nada por eso eh, preferimos no entrar en este tipo de emociones como ya lo sabéis Bildu cree que para trabajar que es lo primero que tenemos que hacer apuesta por construir y por trabajar trabajar por construir, en primer lugar, este pueblo con un futuro basado en la paz de una vez y para siempre, en la normalización y el reconocimiento y el respeto de todos los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas. Trabajar para hacer desaparecer todo tipo de amenazas, presiones, acosos, detenciones y torturas, igual que debemos actuar en defensa de los derechos de los pueblos y las políticas vascas. Trabajar para ofrecer reconocimiento, reconciliación y reparación a todas las víctimas provocadas por el conflicto político y las violencias de todas las procedencias. De esta forma, Bildu que el futuro político de Euskal Herria debe decidirse a través del diálogo político y no con el confrontamiento que a nuestro parecer tiene como objetivo la moción del Partido Popular. Así pues, pedimos a las partes implicadas en el conflicto que busquen soluciones dialogadas. Así, debemos solicitar también la implicación de la comunidad internacional para que salvaguarde el proceso y para que certifique que no se produce ninguna vulneración de los derechos humanos. Nuestra disposición para ello es absoluta. Tras la intervención de Bildu, mm, tuvo lugar eh, la del propio alcalde, Xavi Lassa, de Nafarro que eh, expuso su enmienda a la totalidad de la moción del Partido Popular. Le escuchamos. Entendemos que la moción que presenta el Partido Popular, bajo la denominación mm, para la condena de ETA, es una... Eh, es una... Mm, moción parcial. Parcial porque elude pronunciarse sobre una gran parte de la violencia política que se ha ejercido en nuestra tierra y que se centra solamente en una de las partes en las que ha ejercido ETA, ¿eh? Que por condenable o por rechazable eso no quiere decir que sea la única que se ha dado. Los grupos abajo firmantes, decíamos, solo hay uno, que somos nosotros, pero bueno. Eh, presentamos una enmienda ...a la totalidad... ...con el objetivo de profundizar... ...en un avance real hacia la paz... ...que es lo que queremos... ...queremos buscar la reconciliación... ...queremos buscar el entendimiento... ...y queremos que no se utilicen las mociones... ...que no se utilice... ...el debate municipal... ...ni estas cuestiones... ...para sembrar el enfrentamiento... ...sino para superarlo... ...que es para lo que estamos aquí... ...y para lo que entiendo... ...que nos reclama el pueblo de Berriozar... ...que nos ha elegido... ...por eso... Nosotros hacemos un planteamiento muy diferente al que hace el Partido Popular en esta cuestión. Nuestra propuesta de acuerdo tiene cuatro puntos. La primera es, el Ayuntamiento de Berriozar rechaza y reprueba todos los asesinatos producidos por causa de la violencia política. Desde el levantamiento militar franquista, desde los posteriores fusilamientos que se han producido hasta, hasta el año 75 y de, y de todos los... Eh, eh, asesinatos que han tenido lugar por bandas de extrema derecha por los gal por el batallón vasco español y por diversas eh, eh, organizaciones de esa de ese, de ese calibre así como también los de eta 2 este ayuntamiento asume el compromiso de impulsar un nuevo tiempo político un nuevo tiempo que estamos viviendo ya y queremos trabajar en la construcción de una paz justa de una vez y para siempre Queremos una paz que se sustente en el reconocimiento de todos los derechos humanos, de todos los derechos civiles, y empezando además por el derecho a la vida, que tiene que ser un principio inquebrantable por todos aquellos que quieren participar en una vida que se llame democrática. El punto tercero, nuestra apuesta por el diálogo como cauce de entendimiento en la superación de conflictos. Creemos que hay que hablar, queremos que hay que dialogar. Y solicitamos la ampliación de las instituciones públicas de gobierno en el impulso de este diálogo. Y así como el reconocimiento, reconciliación y reparación a las víctimas de todo tipo de violencia política. Queremos también estar con las víctimas, con todas las víctimas. Y que se les repare y se les reconozca su dolor y todo lo que han sufrido porque también creemos que se lo merecen. Y finalmente abogamos por la desaparición de todo tipo de amenazas, de presiones... ...de persecuciones... ...de detenciones y de torturas... ...que también se siguen produciendo... ...contra toda persona... ...por razón de su actividad o ideología política... ...y hay... Eh, ...sentencias judiciales que demuestran... ...esto último que he dicho... ...que hay detenciones y que hay torturas... ...que se producen en este estado... ...y que están fuera de lugar... ...y eso también hay que decirlo... ...y hay que ponerlo sobre la mesa... ...porque si no, no habrá paz... ...si no hay reconciliación de todos los males causados queremos pues eh, buscar y apostar sinceramente por la paz y para eso creemos que no se puede venir aquí con una moción parcial que además busque el enfrentamiento político y el enfrentamiento entre la ciudadanía de Berriozar que es el último objetivo de la moción que presenta hoy aquí el Partido Popular nos manifiesta además una visión parcial de la historia como si no hubiera habido consecuencias dolorosas de los cuneteros asesinados por Franco, pues como si no hubiera habido consecuencias dolorosas para montones de navarros también de todas estas prácticas deslegitimadas totalmente totalmente como pueden ser las de la, la, de la tortura o la de eh, el asesinato por parte de grupos de extrema derecha, que también los ha habido, y, la, y el amedrantamiento y las amenazas que hasta hace poco, Quiero recordar que no hace eh, un año aproximadamente fueron detenidos un grupo de, de extrema derecha que eh, circulaba por estos eh, alrededores eh, cometiendo pequeños atentados y también amenazando incluso de muerte a concejales de ayuntamientos bien cercanos. Me gustaría que el Pepe eh, también hablara de eso en sus mociones. Los citara y condenara el levantamiento franquista y condenara todo esto. Cosa que no me consta que haya hecho hasta ahora. Bien, y también hay una cuestión. La utilización de la violencia con fines electoralistas y con fines de eh, suscitar y desoliviantar al pueblo de Berriozar es condenable. El hecho de la presentación y de la actitud que manifiesta el Partido Popular viniendo a este ayuntamiento, como a otros muchos, a buscar ese tipo de enfrentamiento, creo que es sencilla sí un hecho condenable. Recuerdo las palabras del concejal del PP cuando fue elegido. Dijo, yo vengo aquí a trabajar por Berliozar. Hablar, ven, yo vengo aquí a hablar de cómo se arreglan las calles, de cómo hacemos edificios nuevos, hablar de qué hay que hacer para hincar todos juntos el hombro por sacar nuestro pueblo adelante. Bien, es la primera propuesta que hace en un pleno. Esta moción. Esto es trabajar por Berliozar, esto es arreglar las calles... ¿Esto es estar con la ciudadanía? ¿Esto es ayudar a sacar la cultura adelante? ¿O esto es sembrar el enfrentamiento gratuito para ver si me cae algún voto más en la red? Desde luego nosotros vamos a rechazar con contundencia y votamos en contra de la propuesta del Partido Popular y y por eso presentamos esta moción de sustitución. Moción de sustitución presentada por el grupo de Nafak Rabay, eh, defendida por el propio alcalde. Escuchamos ahora también eh, a la concejala Laura Jiménez, eh, portavoz del grupo de la coalición izquierda-esquerra, que presentó su propia moción de eh, sustitución. Sí. Izquierda Esquerra también presenta una moción que en un primer momento hemos anunciado como de adicción, pero es de sustitución a la presentada por el PP. Porque creemos que en un tema tan fundamental y tan prioritario para una sociedad democrática como la nuestra, eh, como es el tema del terrorismo de ETA, es necesario presentar... Eh, propuestas que consigan el máximo apoyo posible en las instituciones. Creemos que la propuesta del Partido Popular no es una propuesta completa, a nosotros no nos satisface. He de decir que no estamos en desacuerdo, no estamos en desacuerdo y que tradicionalmente eh, esta concejala y la formación política la, eh, la coalición electoral a la que a la que representa pues ha votado siempre a favor de aquellas mociones que expresasen la condena rotunda del terrorismo de eta pero como nos parece que no es una moción completa hemos decidido presentar esta enmienda de sustitución eh, no estamos tampoco en desacuerdo con la, con la enmienda que, que presenta presentan nafarroaba <coughs> también nos gusta más la nuestra como no no estamos en desacuerdo y de, de no salir nuestra enmienda sí que nos abstendríamos en la, en la moción del PP y, y votaríamos a favor de la de Nafarroabay decir eh, porque se ha hablado de reconocimiento de reconocimiento y ha sido la ya la que, la que expresamente ha, ha nombrado o ha dicho varias veces la palabra reconocimiento para conseguir la paz estamos totalmente, totalmente de acuerdo Creemos que, que para conseguir que desaparezca la, la violencia eh, con supuestos fines políticos para conseguir esa paz, para conseguir esa normalización social y política es necesario que se reconozca que existe una lacra social que, se, que es ETA y que es su violencia terrorista y que se reconozca que ETA debe ser desaparecer ya. No pensaba leer toda la moción porque me parece que él sobre todo la exposición de motivos es muy larga, pero bueno, voy a voy a pasar a leerla. Todas las muertes ocasionadas por motivos políticos son repudiables, se den en las circunstancias que se den y cualquiera que sea la consideración política o humana que nos merezca la persona asesinada. Además de este motivo ético... <coughs> Perdón, causa principal de nuestro repudio de la violencia a la luz de la experiencia de ETA y de otras experiencias, las fuerzas políticas que trabajamos por una sociedad más justa y más emancipada debemos tomar nota de las secuelas tan negativas que acarrea optar por la vía violenta, aunque sea en una dictadura totalmente rechazable y aborrecible como era el franquismo. Ahora bien, es preciso tener en cuenta el contexto en que se producen estos hechos. No es igual el contexto de la dictadura franquista Franquista enemiga de la libertad, represora de los derechos democráticos fundamentales, donde se condenaba a muerte y se ejecutaban tales sentencias hasta prácticamente el final de su dictado, dictadora en la que tuvieron lugar diferentes guerrillas, como los maquis, y surgieron variadas organizaciones y armadas, y en cuyo periodo ETA ocasionó varias decenas de muertes, que el periodo de la democracia, en el que existiendo cauces democráticos para defender las diferentes ideas, ETA ha asesinado a centenares de personas. Asimismo, si hablamos de tan amplios periodos de tiempo y nuestro posicionamiento no viene motivado por hechos puntuales, sino como memoria histórica, hemos de condenar toda violencia política, sea realizada por organizaciones como ETA o los GAL o diversas organizaciones paramilitares o directamente por regímenes políticos como el de la dictadura franquista. Precisamente en su 75 aniversario debemos rechazar sin ninguna duda el golpe de Estado dirigido por Franco el 18 de julio de 1936 contra la Segunda República, que ostentaba la legalidad, la legitimidad y la democracia, al margen de sus aciertos y errores. Y debemos rechazar igualmente el posterior régimen de terror que se instauró durante décadas con decenas de miles de personas muertas y desaparecidas, con cientos de miles de personas exiliadas, decenas de miles de personas encarceladas por, por pensar diferente. Todo ello dejando, dejando clara una premisa fundamental, ETA debe desaparecer ya, pues no tiene ninguna justificación ni legitimación. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Esquerra presenta, para sustitución de la moción del Grupo Municipal Popular, las siguientes propuestas de acuerdo. Primera, condenar de forma rotunda y expresa la violencia terrorista perpetrada por ETA y exigir su disolución incondicional. Segunda, condenar toda violencia política sea realizada por organizaciones terroristas como ETA, los GAL, organizaciones paramilitares, etcétera, así como por regímenes políticos como el de la dictadura franquista, del que se cumplen 75 años del golpe de estado que dio origen a la guerra civil y a la dictadura. Y tercero, condenar toda vulneración de derechos humanos, sea a través de la tortura, los abusos policiales, violencia callejera, etcétera. Escuchábamos pues a Laura Jiménez de Izquierda Esquerra y, por último, vamos a escuchar la intervención del portavoz de UPN, Daniel Polo, que fue el más contundente, el más crítico, con la postura defendida por Nafag Rabai, Bildu e Izquierda Esquerra. Bueno, la UPN, por supuesto, va a apoyar la moción del, del Partido Popular. Consideramos que se trata de un texto claro y sencillo, que no deja lugar a, a duda de ningún tipo consideramos que se trata eh, de, un, de una emoción oportuna, hoy como siempre. Desde aquí lo primero quiero mostrar toda la cercanía, todo nuestro apoyo, incluso cariño a todas aquellas personas que hayan sufrido la sinrazón del terrorismo y más en, con, más concretamente a cualquier vecino de Berrizar que haya podido, podido sufrir esta lacra. Bien, eh, dicho esto diré Que, que me avergüenza en cierto modo formar parte de este pleno en donde hay personas que, que intentan eh, mostrar acti una actitud ambigua eh, correr velos etcétera, respecto a la cuestión principal me parece eh, gravísimo el hecho de que Navay y Bildu presenten eh, bueno, Bildu no la presento ninguna pero se ha en términos también claros la, la definitiva me parece grave la, la postura expresada por Navay y por Bildu, me parece bochornoso y en cierto modo me gustaría disculparme por todos aquellos vecinos afectados que ven oyen eso en su pleno vamos a ver los argumentos que se han expuesto eh, hacen relación hacen referencia pues al contexto histórico que está viviendo este país a, a un entre comillas proceso de normalización política de paz vamos a ver, eh, yo creo que mostrar esos argumentos es sin duda de que no tienen vergüenza ni la han conocido lo que lo que aquí tenemos es un país españa que lleva más de 30 años luchando por reinventarse a sí mismo en libertad en, en democracia bajo el estado del derecho bajo el imperio de la ley y justo es ese tiempo es el que lleva a eta asesinando luego por tanto no vayamos a en el tiempo pasado etcétera etcétera hay una cuestión bien clara que es esa Entonces, nuestra, la transición de, de, de España, el modelo de transición a la democracia, es un modelo estudiado en muchísimas facultades de derecho por todo el mundo, estudiado por su valor y, y, y, y virtudes. Igualmente, el, la organización territorial que configura la Constitución es un modelo igualmente estudiado en muchísimas facultades del mundo por, por su especialidad, porque sin ser un Estado federal o consigue mayores cuotas de autogobierno eh, que los estados federales más descentralizados del mundo y ustedes, sin embargo, quieren seguir hablando de conflicto político, mmm, torturas, etcétera A ese respecto, quiero hacer referencia a algo que ha comentado usted, señor Laza, de que eh, efectivamente hay detenciones ilegales y que hay sentencias que lo confirman. Claro, eso es muestra de que el sistema funciona, de que mmm, siempre hay problemas, siempre hay cuestiones a solucionar, pero el sistema en sí funciona y hay democracia y libertad eh, respecto a eso, pues nada eh, decirle que pues, eh, Arnaldo podía no guardarse el whisky bueno para los amigos y dice whisky dice abogados claro, para, para conseguir esas sentencias que a las que ha hecho usted referencia eh, bueno, siguiendo con lo que comentaba eh, no condenar eh, el terrorismo de ETA es eh, como hay una actitud vergonzante. Y a la vista de, de estas posturas que se han expuesto aquí, no puedo mmm, sino transmitirles un mensaje claro. Vamos a ver, el pueblo español, la nación española, y por lo tanto Navarra, que es foral y española, eh, continuará su camino, el camino ese que empezó a hace más de 30 años, porque esa es la nación española, continuará su camino y pasará por encima de ETA y todo el que sea alrededor, les guste o no. Y eso tiene una consecuencia más concreta todavía, que es la siguiente... <risa> Todas las personas que hayan colaborado, colaboren o formen parte de ETA serán detenidas, procesadas y juzgadas por el Estado español. Y todas ellas cumplirán sus penas íntegramente en las cárceles del Estado español. Eso lo tienen que tener muy claro. En relación también con, con este eh, momento de esperanza que, que dicen vivir. Mm. Igualmente, ya con esto a cabo, <coughs> eh, ahora ya he hecho referencia a una comunidad o sea, que la comunidad internacional verifique proceso de paz eh, no sé si se refiere a unos señores que, que han salido las noticias que se, deben estar por aquí, esa Comisión Internacional de Verificación eh, y decirle que, que eso no son agentes de la comunidad internacional, ni se le reconoce ni, no sé quién los ha elegido tampoco pero en definitiva que no son válidos a esos efectos además de que no hay nada que verificar no hay, no hay ningún proceso de paz porque cuanto que no hay ninguna guerra En definitiva, eh, por supuesto que pueden apoyar la noción del Partido Popular tal cual, sin ningún cambio, y nos gustaría que el Pleno así lo hiciera también. Como hemos comentado antes, eh, la, al final la moción que salió adelante fue la moción de sustitución, la enmienda de sustitución presentada por Izquierda Esquerra, que contó con los votos favorables de Nafak y la propia Izquierda Esquerra, la oposición de PP, UPn y PSN y la abstención de Bildu, por lo que fue necesario el voto de calidad del alcalde Xavil para su aprobación. Después de esta moción eh, se debatió otra de urgencia presentada por Navaya Izquierda Esquerra, en la que se criticaban Las medidas de ajuste económico anunciadas horas antes por el Gobierno de Navarra y que suponen un recorte de 11,7 millones de euros en la financiación de las entidades eh, locales. Al final, esta moción se aprobó con una amplia mayoría, ocho votos a favor de Nafaj Rabai Bildu e Izquierda Esquerra, cuatro en contra de UPN y PSN y la abstención del Edil del Partido Popular. Bueno, y seguimos adelante en el eh, berrión. Nos, tenemos con nosotros eh, ahora mismo a Antonio Salas y a Fernando Gómez de la sociedad Los Cubas eh, que eh, nos hablarán de ese 33 eh, aniversario que están celebrando actualmente, que están celebrando esta semana y que tendrá su día grande el, el sábado, este mismo sábado. Los tenemos ya en el estudio y ahora en cuanto los preparemos, en cuanto tengamos todos los micrófonos y los cascos preparados, vamos con la entrevista. ¡Rápido! Bueno, pues eh, como estaba diciendo, eh, con nosotros están ya Antonio Salas y Fernando Gómez. Buenos días a los dos, Egunon, eh, a los dos, eh, miembros de los Cubas, ¿no es así? Sí, sí. Eh, a ver que se os oigo un poquito bajo. Eh uno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues eh, lo que estábamos diciendo era que los cubas eh, están de celebración, mm, 33 aniversario, 33er aniversario el que se celebra y bueno, creo que está eh, toda esta semana, ¿no? Estáis de estáis de celebración. Contadnos un poquito que estáis que estáis haciendo. Sí, pues yo mismo, primero sí. yo lo voto. Pues nada, este año celebramos el 33 aniversario. Y bueno, pues eso, tenemos 33 años de historia, empezamos en el 78 y para celebrar pues empezamos el sábado pasado. El sábado pasado hicimos una mesa redonda en la cual invitamos pues a miembros que habían estado en el auge de las peñas aquí en Berrezar, porque uh -huh. Berrezar, el auge de las peñas fueron en el 80 o así y es cuando salieron todas las peñas y casi todos miembros, todos los jóvenes de Berrezar estaban en alguna peña. Entonces invitamos pues a los miembros fundadores, no fue una invitación... ...a las peñas de ahora... ...sino a gente que había estado... ...en las peñas de entonces... Uh -huh. ...entonces se invitó a, eh, al Dinamita... ...Javier Ortega me parece que es... ...que es de la Batasuna... ...que estaba antes... ...bueno es una peña que había antes... ...y ahora no está... Eh, ...a, a Begoña Urdaiz... ...que era de la barga ...que uh -huh. empezó sus orígenes... ...pero ahora no está en la barga ...también se invitó a gente de la Beticoa... ...que es digamos el Zulo... ...pero pues a última hora no pudieron venir... ...y no vinieron... Uh -huh. ...a Carmelo Urra... Eh, que, es, que es maestro historiador, que está jubilado, pero ha dado clases en el colegio, eh, a Carmel, Hurtazo. Eh, Joaquín Hurtazo, Joaquín, Hurtazo. Sí, Hurtazo, Joaquín Hurtazo. del pueblo, sí. uh -huh. y nada, fue una mesa redonda y se habló pues lo que eran las fiestas, cómo eran antes, cómo son ahora, y bueno, pues eh, ya se os pasará una copia para que la pongáis en Eusi plaza y tal, y bueno, estuvo bastante eternida, y luego hubo un pequeño luz y la afluencia fue... Digamos, pues unas 60 personas, buen intermitente, más uh -huh. gente atrás que adelante. Pero bueno, bien. Y luego ahora tenemos una exposición de fotografía de los cubas y cosas relacionadas con los cubas y un poco las fiestas también. Uh -huh. en la en la propia sede de la sociedad, ¿no? Sí, todos los días de 7 a 9... Y bueno, hoy se cierra y mañana estará abierta, pero no sabemos a qué hora en principio hoy se cierra de 7 a 9. Pues ya si alguien quiere verla, hoy tiene de plazo de 7 a 9 de la tarde. Hoy tiene la oportunidad eh, ya seguro de 7 a 9, mañana en algún momento abrirá, pero pero mejor que el que todo aquel que quiera que tenga interés en ver esa exposición fotográfica que lo haga hoy de 7, sí. de 7 a 9 de la tarde. Sí, porque mañana es más o menos tenemos lo de los mushin, que es una exhibición de perros de, de, de tiro en la cual es, empezará sobre las 11 de la mañana es en el Paseo Basoa, frente uh -huh. de la Plaza de Agusqui y se hará un una demostración de los perros y al acabar se hará una vuelta a, a los chavalillos menos de 10 años en los perros tirados por trineos uh -huh. entonces si alguno está escuchando ahora y es de verrezar y tiene algún crío pues podrá, que sepa que podrá montar al crío para no volver a con los perros para que vea un poco esto uh -huh. y crear un poco Pues el mundillo este de los Musim para que la gente de Berrozar sepa de qué va y además aquí tenemos el campeón de Navarra y de España, de Muxin entonces pues un poco para que vea un poco crea cantera, a veces si se anima algún chavalillo a ver, a, a ver, al rollo este y luego lo de eh, las fotos te decía, porque mañana tenemos una comida con gente que está relacionada con los cubas, en la cual vamos uno, unas 150 personas y pues las fotografías estarán abiertas pues más o menos para la gente, porque viene gente de muchos sitios que ya no vive aquí en Berrezar, pero que vive en otros sitios y venderán a ver las fotos uh -huh. y, y ya lo, por último a eh, a las 8 de la tarde, creo, tenéis concierto, ¿no? Sí, tenemos concierto en la Plaza San Esteban, el tren y bueno, en principio es a las 8, igual empieza un poco más tarde, a 8 y media o así, porque hay una batucada, uh -huh. pero eso hoy es en la Plaza San Esteban y están invitado Estober Refar. Que bueno, quedamos pues ahí estaremos. Ambiente de fiesta el que tendréis eh, mañana durante todo el día, y bueno, sobre todo ahí a, a, después de la comida hacia la tarde, que se va, bueno, pues que se va ambientando todo un poquito. Eh, me estaba preguntando ahora mismo viendoos a los dos, yo Vos veo muy jóvenes, no sé cuántos años lleváis en la <risa> lleváis en los cubas, si alguno lleváis desde el principio o no. O no, cuánto no. tiempo. Ninguno de los dos unido es que... y no, no no hemos estado en los principios, aunque vivíamos aquí, pero vamos, no, no hemos estado. Eh, no, luego... seríais seríais unos yogurines en los, en los principios, nosotros no. Bueno, tampoco yogurines, <risa> yo tengo 50 años. Entonces, ya era en el 78 tenía 18 años. Mhm. Uh -huh. ¿Eh? No, yo en principio, cuando se empezó con lo de las peñas... ...pues bueno, yo estaba en, en la Beticoa. Luego ya, pues bueno, te casas, empiezas otro rollo... ...y bueno, pues eh, entré en, en los cubas, pues no sé, el 90 o así. Uh -huh. Y tú, Antonio, ¿cómo recuerdas tu, no sé, tu, tu entrada en, en los cubas esos, esos años? Joder, pues yo entré en el... pues no sé, yo vine a Bergezar en el 80. Luego, pues eso, estuve, me parece, que la Beticoa también un par de años... Y luego me pasé a los cubas, pero uh -huh. ya los amigos pues me eh, han metido en los cubas y yo en los cubas desde el 83 o 84. Bueno, pues eh, no, no, no es desde el 78, pero vamos, un, un poquito sí. más tarde te metiste tú. Sí, pues al sí. final... Pues eso, De los esos, veteranos. Son las cuadrillas que te montas y... Pues, sí, pues, pues, es que eh, los cubas en principio cuando empezaron pues eran... Crios, la o sea, tenía, el mayor de igual tenía 13, 14 años, ¿no? uh -huh. Pues era el grupo de críos que se juntaron a jugar a fútbol y al final, bueno, pues eh, salió porque salieron, pues eh, en principio eh, lo que hicieron fue ponerse la camiseta que había del colegio, que ponía Colegio Nacional Comarcal de Berrizar, que era amarilla y atrás eh, les cosió el hermano el uno, eh, que trabajaba en Urca, les cosió unas letras donde ponían los Cubas. Entonces, eh, cuando empezaron los cubas, pues eran críos de 13, 14 años y el mayor sería. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, bueno. Sí, sí. Eh, y desde que conocéis vosotros lo, la, la, la sociedad, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo, cómo ha cambiado los cubas en, en todos estos años que, que lleváis vosotros? No sé si... ¿Qué actividades hacéis ahora? que antes no hacíais? O al revés, no sé. Hombre, eh, antes cuando se empezó, pues en principio, claro, eran críos de 13, 14 años... Eh, Simplemente era en fiestas, ¿no? En fiestas pues, ponían 20 duros, los pequeños ponían 25 pesetas, uh -huh. eh, pues eso ya sabes, pues a los padres de una, padre de otra, si te deja la bajera, eh, si no, pues alquieren una bajera para fiestas, pues y luego ya por lo que quedaba, pues se hacía zurra capote y punto. O sea, uh -huh. se abría con zurra capote la gente entraba, pues eh, el zurracapote era gratis, como todos los sitios, y había bote. Entonces, claro, ha cambiado en, en eso, ¿no? Eh, ahora no, ahora eh, trabajamos todo el año tenemos un local donde todo el año estamos eh, más como sociedad pero bueno, en fiestas es peña uh -huh. entonces ha cambiado en, en muchas cosas ¿no? antes eh, no tenías un local te eran fiestas, uh -huh. la semana antes y punto ahora no, ahora de todo el año entonces ha cambiado eso el ayuntamiento, pues entramos con, un ayuntamiento con subvenciones donde subvencionan parte de lo que gastamos en fiestas Y bueno, ahí estamos un poco luchando con, con el ayuntamiento para que nos den un poco más. Sí, sí, sí. Es que antes, en el 80 o así, pues las fiestas las organizaban, digamos, las peñas. Ajá. Había que hacer las vaquillas, pues las peñas uno se encargaba de una cosa, otro de otra, el deporte rural lo hacían las peñas y casi todo lo hacían las peñas sí. porque el ayuntamiento tampoco tenía recursos. Éramos un pueblo es pues, que no, no tenía recursos ni dinero y eh, las fiestas subvencionaban los comercios, además. Ahora, pues... ...se lo paga todo el ayuntamiento... ...hay trabajadores del ayuntamiento antes no, antes lo organizaba a los vecinos de Berrejar uh -huh. la asociación de vecinos, las peñas pues todo lo que quisiera trabajar sí, sí. era diferente, pero la gente de los pueblos del pueblo, los vecinos pues todos formaban una piña y trabajaban para las fiestas, sí. ahora los jóvenes pues tienen una bajera <risa> otra bajera y es un poco difícil, lo de las peñas está un poco como muerto, digamos sí, esa, eh, con los años se han, se han ido ganando en, pues, eh, en recursos, ahora el ayuntamiento organiza multitud de, de eventos durante fiestas y, y durante El año Pero parece que se ha perdido un poquito de esa vida de popular, esa espontaneidad, esa, no sé, ¿eh, ¿vosotros lo echáis de menos? Hombre, se echa de menos, se echa de menos porque es lo que te digo, o sea, la gente joven de rezar, eh, todos tienen bajera, o sea, hay críos ya con 12, 13 años que tienen su bajera donde se meten eh, tienen una tele eh, están con la play están con no sé qué entonces lo que se echa en falta es eso ¿no? que luego claro en la comisión de por ejemplo en fiestas comisión de fiestas del ayuntamiento estamos todas las asociaciones que, que hay en BRZ registradas pero no hay, no hay jóvenes entonces claro llega llega un problema eh, y, y para los jóvenes ¿qué ponemos? claro claro eh, Podemos saber más o menos lo que nos gusta a los críos... ...pues porque todos tenemos hijos... ...pero al final no sabes qué, qué, qué es lo que quieren ese año para, para fiesta ¿no? Uh -huh. Entonces siempre andamos con lo mismo... ...que si un disyoki, que si uno no sé qué... ...se echa falta eso... ...el que, el que no, no se implican en... luego claro, dice... ...jo, es que para nosotros no hay nada... No, ...es que para que pongamos algo para vosotros... ...deberéis de venir a, a, la, a las reuniones... ...y, y vosotros pedir lo, lo que queréis que se haga, ¿no? Eso sí que uh -huh. se echa falta... Uh -huh. ...que todos los jóvenes están todos en, en bajeras... No es la vida de antes, que estabas en, todo el día en la calle, pues eh, con uno, con otro, uh -huh. eh, llegan fiestas, siempre eh, ibas a todas las reuniones para ver si... Porque cada uno puede poner una cosa, entonces claro, a, a, para que las fiestas serían para, para el pueblo. Ahora es que estamos allá prácticamente los mismos y al final no sabes qué poner, porque los yeah. jóvenes no... No, no, no piden ahora mismo más o menos ¿eh? no quiero que me digáis la cifra exacta pero cuántos cuántos socios sois no son sé si... la, la cifra exacta es fácil 58 Ah, mira el, el principio <ríe> son 58 y la, eh, la pareja pues también tiene los mismos derechos que, ah. que el socio lo uh -huh. que pasa claro a la hora de la asamblea sólo puede votar uno de los dos uno de los dos uh -huh. entonces pues digamos que es 58 por 2, más o menos podríamos decir y uh -huh. ¿En los últimos años que ha ido hacia arriba, hacia abajo? ¿O, o se mantiene más o menos la, la misma gente que que va al, que, que se, que se hace socia o que sí, no, participa? Sí, eh, la gente es la misma, ¿no? Eh, hubo años en que llegamos hasta 72, pero ya llevamos unos años que estamos en 58. De hecho, eh, ahora mismo no se puede entrar. ¿eh? O sea, uh -huh. ya en una reunión general ya se queda un, en un tope que eran 58. Uh -huh. Siempre se puede mover, pero bueno, eh, tienes que esperar una reunión por si... Pero tampoco el local da para, para mucho para más. más, ¿no? Porque, claro, si te juntas, no nunca ha coincidió que nos juntemos todos, ¿no? Pues a una cena o... Entonces, no cabes. Yeah. es eh, Un mm -hmm. número creemos que es bastante bueno porque, como nunca estamos todos, pues siempre hay sitio para, para hacer cualquier cena, cualquier almuerzo, cualquier celebración. Muy bien. Y, y luego, sí. claro, las fiestas está abierto a todos los vecinos de Berrejar. Es, eso es durante, importante. El, durante el año es, digamos, para los socios, pero en fiestas está abierto pues a todo el pueblo. Uh -huh. en fiestas eh, funcionan como una mono bueno, como piña no es sí, una sociedad sí, sí. Que, en, que en fiestas es Es una peña abierta a todo el mundo Bueno, pues eh, se nos ha acabado el tiempo Ya andamos eh, Bueno, ya veis que, que, que, que andamos Bastante apurados con, con esta horita Que, que tenemos de, de programa Ya se nos ha pasado De todas formas, no queremos marcharnos Sin recordar esa celebración De, de mañana, a partir de las 11 Una exhibición de perros eh, Mushing en el Parque Basoa A las 2 y media una comida En el restaurante 101, creo que es no sí, sí. Y a las 8, concierto de rock Con el grupo El Tren Pues nada más, daros la enhorabuena Felicitaros por ese 33 eh, aniversario Y Antonio Salas, Fernando Gómez Muchísimas gracias por, por haber venido Hasta aquí, hasta Berriozar y Retia vale, gracias, gracias, gracias a, a ti vale. Recordar también que a las 12 Tenemos eh, en la sociedad Habrá un karaoke Entonces todo el que quiera cantar Muy interesante Abierta también. Dicho que da cu cuidado con quién con quién nos va, que, que a ver si nos va a llover el, el fin de semana porque canta muy mal la gente. Bueno. <ríe> bueno, es que es ricasco lo dicho. Vale, gracias. Hasta ver, luego, Gur. Y nosotros nos despedimos ya, puesto que son casi las 10 y 10 y nos hemos, nos hemos pasado bastante de nuestra hora. Estaremos con vosotros, con todos vosotros y vosotras el, el lunes a partir de las 9 aquí en el 100.8 de la FM. Agur.